Yo conozco tu locura porque también es la mía. Somos locas revueltas, locas de estar vivas, locas maravillosas, espajalarias, floridas. Ovejas negras descarriadas sin remedio, vergüenza de la familia. Hijos de seda fina, amanecen el asfalto de de la vida. Locas de mil edades, llenas de rabia gritos, buscadoras de verdades. Locas fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables. Cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo locas solas, tristes, plenas, mujeres locas, intensas, locas mujeres ciertas.